Voy a responder a vuestras preguntas sobre qué se puede hacer cuando tenemos callos en las manos. Que si hacéis dominadas, prácticamente aseguraría que los vais a tener. Técnica de carrera minimalista, cuando ya cambiamos a ese tipo de calzado, ¿qué podemos hacer? ¿Aumentar la cadencia? No... Bien. Críticas sobre los 10.000 pasos diarios, que parece que hay un estudio que dice que más es mejor andar menos pasos, pero... A más intensidad, ya sabéis lo que opino del tema, si lleváis siguiendo el proyecto hace tiempo, pero le daremos una vuelta. Entrenar muchas cosas a la vez, cuando empe queremos empezar de golpe, que estamos súper motivados, qué hacer, si ese chorro de la motivación igual hay que cortarle un poquito o hacemos todo y lo intentamos cuadrar. Qué hacer para entrenar en vacaciones y sobre todo cuando volvemos de vacaciones, por dónde empezamos, cómo retomamos el entrenamiento. Es interesante llevar una agenda para entrenar. Y por último vamos a hablar de cómo hacer un buen trabajo específico de fuerza, lo del carácter del esfuerzo. Si por ejemplo me hago ocho dominadas máximas, hace la series con seis, sí y no, porque en el, en el último episodio del podcast, en el episodio 337, hablaba del carácter del esfuerzo, del entrenamiento de fuerza aplicado a las artes marciales, no a un deporte específico, y vimos eh, pues que era mejor dejarse en la, en la recámara alguna repetición. ¿Merece esto la pena? ¿Merece mirar esto en detalle? Vamos a verlo, ¿vale? Me voy a explayar un poquito más de la cuenta en esa pregunta Pero creo que Quiero que quede pues claro, ¿no? Sobre todo los argumentos de por qué hacemos De por qué hay un tipo de planificación Que trabaja las cosas de una manera, otro de otra y demás Bien, si queréis escuchar este episodio Si me queréis ver la cara Mientras lo escucho y os pico algunas cosas Que sobre todo para los callos, pues sí que igual os ayudo un poco de forma gráfica Os vais a mijimencasa.com Barra directo Y si no, en el podcast premium, mijimencasa.com barra premium, ahí lo tenéis en audio, ¿vale? Lo que más lo que más os guste. Os recuerdo que debéis ser socios para poder acceder a estos dos contenidos. Lo tenéis sin soporte por 10 euros al mes y con soporte por 19. Os podéis de baja cuando queráis, sin preguntar, cambiar de soporte a sin soporte. Bien, en mijimencasa.com le dais el botón amarillo de acte socio y ahí explico todo a qué tenéis acceso y demás. Así que lo dicho, eh, nada más y nos escuchamos el lunes con un nuevo episodio Vamos a hablar sobre carrera, sobre aumentar la cadencia, reducir lesiones, mejorar la técnica Vamos a darle una vuelta a este entrenamiento que solemos llamar aeróbico, a la, a la carrera, al clásico de los clásicos Y que es una cosa pues que personalmente llevo haciendo joder, pues ya fumar de 20 años ¿sabes? corriendo Y que es una cosa que me encanta aparte de la calistenia y demás Y una cosa bonita y que uno va pues redescubriendo. no Te vas un poco investigando en este tipo de... Viendo estudios y viendo historias. Y sobre todo, probando las cosas. Y bueno, pues hay fruto de, de ver estudios y de probarlos. Y ver los resultados, pues os compartiré en el próximo episodio. Así que lo dicho. Ser responsable para ser feliz. Hasta luego.